Nos une cooperar con el colegio, el predio, inferior y servicio del parque. Nos une poder ayudar a Racing. Sumate, esperamos tu participación en papracinguista.com.ar Paso a paso Racinguisa. Sensación. Racing Club de Avellaneda La Academia es el campeón, Con Sacol de Presidente Y el Ballet de Juan José Salomone hace los goles Volvió Racing, ya lo ve. Consejas, chivado y perfumo. Dos días, uno es panadero. Rulí y Basile, Rafa Mori, Wolfy Cominelli, el chango junto a Martin Oli, y todos junto a Juan José, el bochamaskio de Praia Galera, dirigiendo el gran baile. Arriba, arriba la academia, arriba sin desmayar, es el grito de una hinchada que no sabe claudicar, los hinchas de la academia merecían este laurel y otra vez lo han conseguido, Don Santiago, los muchachos y José. Buenas tardes, Racing muy, pero muy buenas tardes Feliz día para todos los hinchas de Racing 7 de marzo del 2013 Día en donde se festeja el día de Seguramente el más fiel ¿Qué tiene que ver con, con el hincha de Racing Así que felicidades para todos Lumi, también para vos, como andás, buenas tardes, felicidades Gracias, feliz día también para vos Y para todos los hinchas de Racing que nos están escuchando y que, y que disfruten de este día Porque somos los hinchas más fieles Vamos a entregar la vías de comunicaciones Para que el oyente pueda participar Del programa 4641 33 4641 33 40 15 15 Ya sabe que este último número lo puede utilizar para enviarnos mensajes de texto Si quiere usar el correo electrónico nuestra dirección Ritmoacadémico.com.ar Para escucharnos por internet www.am890.com.ar Y tiene la chance de estar informado y autorizado de lo que va pasando en Racing Durante todo el día a través del Twitter La información académica está en arroba Daniel Spangaro Se va definiendo todo Da la sensación para el día sábado Cuando Racing tiene que jugar con San Martín El partido que también conoce El horario de inicio que es el de 20.15 Digo que da la sensación De estar casi todo definido Porque hoy por la mañana una plática Si bien fue a puerta cerrada Uno supo lo que sucedió Y habló con el técnico una vez terminada eh, El entrenamiento Y da la sensación que va definiendo todo Y no habría demasiadas novedades Comparándolo con el Racing del otro día cuando hablábamos con Mariano y especulábamos las posibles variantes que si jugaba de Pau que si jugaba Villar que iba a pasar en la defensa mucho hablamos en la semana y en definitiva parece ser que el equipo va a ser el mismo con una sola variante esa variante seguramente Lumina nos va a decir cuál, cuál será que tiene que ver con el equipo que jugará el sábado comparado con el último que, que empató con Lanús hubo un jugador que no pudo jugar porque había acumulado cinco amarillas ahora puede volver y bueno obviamente reemplazará sí. a quien había entrado por él Kajais reemplazaría a Migliónico que jugó el partido contra Lanús así es, sería el, unico, el único cambio que el día. aún no está confirmado después escucharemos al técnico decía en conferencia de prensa pero da la sensación que el equipo sería similar al que jugó con Lanús el último día domingo el partido que Racing igualó 0 a 0 eh, con la variante de, en la defensa el regreso de Cajay por Migliónico. se está comunicando el hincha de Racing a través del 4 6 -4 y 40 40 -15 -15. Antes de comenzar a charlar con ellos y a desarrollar toda la información que tenemos prevista para el día de hoy Saludamos a quien está en la operación técnica, a Hernán que hace posible la puesta al aire del programa eh, Y decía, antes de empezar con toda la información y con todo lo que tenemos preparado en este día especial para el hincha de Racing Día del hincha de Racing Nos metemos en la primera tanda publicitaria y le seguimos haciendo mucha compañía Como siempre hasta las 19 horas por aquí por m 890 Radio Libre JL Plus, venta de polietileno de 2 a 6 metros de ancho en 100 y 200 micrones. Media sombra, cercos perimetrales y telas plásticas. Entregas a domicilio sin cargo. Comunicate al 1553-478976. JL Plus, defensiva taiga. De Racing como vos. Las mejores pastas en Gregorio de la Ferrer se llaman Pastas lesi, Lasañas, ravioles, gnocchis, prepizza y lo que usted quiera. Pastas lesi Atenido por hinchas de Racing. Avenida Luro y Carlos Encina, teléfono 4626-5204. Ángel Velo e hijos, Sociedad Anónima. Alquiler y venta de estructuras tubulares. Manuel Ocampo, 1865 Avellaneda. Teléfono 4205-3826. 808, Ángel, Vilo e Hijos, siempre junto a Racing. Adhieren a ritmo académico. Arca Sociedad Anónima, siempre junto a Racine. Lo mejor para decorar tu casa está en Supermercado de las Piedras, Ruta Panamericana y Santa María de Oro Don Torcuato, a 200 metros de Ruta 202. 4748 3878. Lefax 4748 3874. Pinta tu casa de celeste y blanco. Pinturería Jimena te ofrece los mejores productos a los mejores precios. Además, artículos de ferretería, electricidad y cerrajería. Descuentos al gremio. Este en Echevarría 6139, Gregorio de la Ferrer. Supermercado de las Piedras, Sociedad Anónima. Venta y colocación de adoquines y granitullos. Piedras de jardín, piedras de lajas de todo tipo y origen, puentes y estatuas y cerras para techos. Supermercado de las Piedras, Sociedad Anónima. Ruta Panamericana y Santa María de Oro, Don Torcuato. F1Fax 4748-3874 y 3878. Ferretería Gabi, Sanitarios, Electricidad, Copias de Llaves en el acto caños de gas de media a 2 pulgadas. Period 18 Lomas del Mirador 4655 4855. Estás viviendo ritmo académico. El programa que le gusta a la gente. Y te parece, empecemos a recorrer la información porque no todo pasa por la primera, ¿no? Hay también información deportiva que tiene que ver con los juveniles. Sí, así es. empieza Ya salió el fixture de las divisiones juveniles y tiene lugar. La primera fecha se jugará contra Tigre, la segunda contra Platense, la tercera el rival va a ser Vélez, la cuarta Racing va a tener la fecha libre, la quinta el rival va a ser Lanús, la sexta Olimpo, la séptima Gimnasia, la octava va a ser All Boys, la novena Belgrano, la décima Independiente, el Clásico. No, Independiente Rivadavia de Mendoza Ah, Independiente eh, Rivadavia en esta, en esta oportunidad, cosa extraña, ¿no? Curiosa sí. En esta oportunidad, la primera fase del año Racing no tendrá sí. partidos clásicos sí. Decíamos que en la fecha 10 jugaba con Independiente Rivadavia de Mendoza Después, cómo se completa? La premio? décima primera contra Colón Décimo segunda contra Boca Unidos Y la décima tercera contra Blanco. Ah, ahí está, esos serán los 13 partidos Que tendrá que afrontar Racing desde el próximo día sábado No pasado mañana, sí. sino a partir del 16 de este Comenzará a disputarse el torneo oficial eh, del fútbol amateur. Eh, dos etapas, una etapa clasificatoria que es este torneo inicial, eh, en donde se clasifica eh, seis equipos, los mejores seis clasificados, y en la segunda parte del año se enfrenta a los mejores seis clasificados de esta zona con los mejores seis de la otra, y ahí se define quién es el mejor de, del año. Eh, y pensando en esta competencia, eh, ¿se siguen preparando los chicos, no? Sí, así es, siguen sí, con los amistosos Hoy se jugó contra Vélez y los resultados fueron La cuarta empató 1 a 1 La quinta goleó 5 a 0 La sexta cayó por 3 eh, tantos contrados La séptima ganó 2 a 1 La octava empató 2 a 2 Y la novena empató 3 a 3 Buenos resultados, entre todo en esta etapa de sí, preparación Con una... Vélez que tiene unas divisiones inferiores complicadas Así que los resultados en este día fueron eh, positivos Para, para ir pensando lo que va a ser el inicio del torneo Que te falta poquito Faltan tan solo 9 días para que comience eh, El torneo que anteriormente contábamos 4-6-4-1-90-33-40-40-15-15 vamos 15, a estar charlando con, con los oyentes eh, del programa eh, A ver, se escuchó primero el técnico de Racing Hoy en conferencia de prensa Querés que eh, hablemos sobre el entrenamiento sí. Lo que fue O eso lo dejamos para la, dentro de un ratito Cuando charlemos con Mariano Que, que le diremos qué pasó el entrenamiento O ya algo adelantamos que tiene que ver con Con una práctica de fútbol Y en esa práctica de fútbol El técnico para un equipo Que es muy similar Al que jugó con Lanús Pero si querés Escuchamos primero Al técnico de Racing Hablando hoy En conferencia de prensa Después sí Seguimos desarrollando La información académica Y por supuesto Seguiremos dialogando Con el hincha Que se comunica Aquí a M890 Radio Libre Escuchamos al técnico De la academia Bueno, Luis eh, Buen día Quiero preguntarte Si tenés el equipo Si lo no definiste Si hiciste una práctica De fútbol O por lo menos ensayo como para tener una idea de quién pueden llegar a jugar en San Juan. Sí, eh, perdón, ¿eh? El, el equipo eh, paré igual al, al, al partido anterior, estuve practicando así, la variante de Villar y, y Fariña eh, como, como posibilidades eh, concretas a poder ingresar, si no es del inicio del partido y realmente que son también dos jugadores con aspiraciones a jugar en el corto plazo, pero mantuvo en principio la estructura, el mismo equipo del, del partido con la noche, con Obvio, claro, con CAI, con el reemplazante natural, lo venía haciendo Kays y, y, y, y sin comprar Kays, no Quiero preguntarte por esta cuestión de que de visitante han perdido los dos sí. partidos que bueno, jugaron, fueron circunstancias diferentes, sí. pero si crees que claro. es una casualidad, que tal vez fuera de esta cancha les pueda costar un poco más... Sí, yo no creo sí. nada. A ver, a ver sí, ya lo, lo he desarrollado en las conferencias anteriores con respecto a, a qué me pareció a mí el partido con el Independiente, cuál había sido el motivo esencial para, para determinado desarrollo, lo mismo con Rafaela. Pero sí, sin duda que de visitante a todos los equipos le cuesta más, parecen más vulnerables y, y nosotros no somos la excepción. Hemos sacado muchos puntos de, por lo menos del semestre pasado hasta ahora de local y no así de visitante y buscaremos la los argumentos para poder sacar y por eso es posible que haga este equipo Luis, buen día se habla mucho del arbitraje en San Martín de San Juan sí. el presidente se mencionó el otro día mi y aquí en conferencia dijo que también estaban preocupados el jugador de Racing porque ahora quizás el árbitro que toque en este caso el Maglio eh, quizás piensa todo eso que está pasando y, e influye en el arbitraje ¿qué pensás vos mm. como técnico como, como hombre importante del grupo Bien, eh, lo que pienso es similar a lo que dije cuando, cuando nos iba a dirigir eh, a Val. A, Val eh, a mí me. yo no coincido con aquellos que dicen que los árbitros no son importantes en, en un partido. Para mí los árbitros en muchos partidos son determinantes, determinantes. Y, y no hace falta retroceder muchas, muchos días para, para justificar esto que estoy diciendo. Entonces, eh, Tendrá que hacer un partido a la altura de la carrera de Maglio, eh, si vos me preguntás de antemano eh, si está a esa altura, de, a la altura del partido, sin duda, un árbitro con mucha experiencia, pero que después, eh, así como, como los árbitros de otra parte del mundo pueden tener otra vez, yo, a mí me da la sensación que el argentino... Eh, tiene la virtud por sobre el resto que, que no es ser localista o es menos localista que en otras partes de, de, del mundo, por más que no tenga pruebas concretas. ¿Por qué? Por el rigor de la personalidad del árbitro argentino, se ha criado de, de, dirigiendo divisiones de primera B, primera C, inferiores, en donde se crea un clima de mucha presión, y entonces llega a primera división con una preparación que, que la puede soportar. Entonces, eh, estoy tranquilo porque... Me parece que esa condición la tiene el argentino, el arbitraje argentino pero bueno, sin duda que hay, hay algunos puntos en donde han fallado por lo menos en esta última en fecha. ¿Entendés a hincha de Racing que quizás esté más pendiente de lo que pase en Independiente y quizás alguno hasta preferiría perder este partido? No, es, eh, para nosotros eh, eh, no, no, no existe esa posibilidad de salir a perder un partido. No, no, no es natural, o sea, no... Si lo entendés vos, si lo, testé, vos, mismo, si lo entiendo, y si, el, el hincha se hincha y tiene derecho a, a manifestarse como, como le parezca, son, son, digamos, son posturas pasionales, y, y claro, pero lo que pasa es que uno no está en esa piel... El uno entra a ganar siempre por más que a veces no se note no a ver si podemos tener una mala tarde y pareciera que no quisimos ganar pero la idea nuestra es sumar porque nosotros ganando no, nos ponemos de vuelta en la conversación Luis, buen día, estamos en vivo para ganar este partido seguramente tendrán que, que cambiar un poco la, fino, la fisonomía en la ofensiva por ahí les ha costado generar fútbol y situaciones ¿cuánto te preocupa esto? que es una parte muy importante me, me, a ver... Tengo bien en claro que, que si ese es nuestro déficit lo iremos, lo iremos corrigiendo como hicimos el campeonato pasado ya Lo que no quiero es perder el Por ¿Eso quizá repetirías el equipo con los tres equipos? Sí, equipo. cada partido te va dando el, el, el, el techo ¿no? de, del equipo Del que presentás eh, Me gustaron algunos aspectos Obviamente que tengo recambios Yo, Lo ideal para mí era tener a todos los jugadores Y ahora, salvo por Valán, los tengo a, a, a todos, porque en, en, en, que tuvimos las ausencias de estos dos chicos que se fueron de. de, de bueno se que lo operaron en ¿no? ¿Sí? es importante tener a todos, por distintos motivos no, lo, no los podíamos tener, por, por lesiones, por, por eh, amarillas, expulsiones. Y, y hoy nos encontramos con prácticamente todo el plantel a la disposición y eso es fundamental porque no solo por los once que inicia sino por el recambio o fíjate que nosotros en, en este último partido jugó un chico 92 2 93 1 94 que no se, se ven ve en otro equipo grande ¿no? entonces tener a todos ya sea de titular o en el banco para mí es ya es importantísimo y ojalá lo vamos a tener a todos de acá hasta que termine el campeonato He escuchamos parte de la conferencia de subel día prácticamente confirmando el mismo equipo si bien no lo dijo abiertamente dio a entender de que seguramente salvo lo de Cajay Miliónico el resto serán los mismos que, que iniciaron el partido jugando con luz y todo aquello que habíamos hablado con Mariano en estos días de esta semana va quedando helado porque especulábamos con la vuelta de Villar porque pensábamos que podía jugar en algún momento Farinia eh, y, y en base a lo que dijo el técnico eh, da la sensación que todo lo que uno se imaginaba No se va a dar Y finalmente repetiría casi el mismo equipo Que jugó con la Luz Y empató el día domingo 0 a 0 ¿Es así Mariano? Buenas tardes A ver, ¿lo tenemos a nuestro compañero? Me parece que sí ¿eh? ¿Estás Mariano? No lo escucho Mariano Ahora vamos a ver si, eh, si recuperamos la comunicación con él no Pero lunes da la sensación que, eh, que tiene todo definido Como decimos al principio Sí, sí, para mí va a ser el mismo equipo A menos que, que este, Además de este cambio que vos decías de, de Cajay por Miglionico También sería una posibilidad Que, que incorpore a Villar y a Fariña, ya que hoy los probó como cambios en el equipo que paró como titular. Pero no sé si Fariña todavía está para ingresar desde, desde el primer tiempo. No, no, no, indudablemente todavía no lo ve bien, cosa que uno no lo entiende, ¿no? Ahora enseguida vamos a estar con nuestro compañero, yo charlando, estamos recuperando la, la comunicación. Ahora estamos recuperando la, la comunicación, estamos por privado hablando con Mariano y me está diciendo que enseguida vamos a estar ya charlando con él, seguramente se lo está comunicando. Eh, decía que. Eh, me parece que ya lo tenemos, Mariano. Ya, ya me te tengo por acá. Ah, ahí está, Ahora, ahora te escucho, pero bárbaro eh, Comentaba antes, Mariano, seguramente no escuchaste Que todo lo que hablamos en la semana Da la sensación que eh, va quedando un poquito de, de lado, porque el técnico Casi que confirmó el mismo equipo Salvo cajay por miliónico Para el sábado Claro, eh, En realidad, lo, yo ayer eh, Cuando especulaba con algunos cambios Algún movimiento táctico Lo hacía en relación a la proyección que hizo El día para el campeonato Claro, Me parece que recién lo va, va a avanzar Sobre eso cuando tenga Disponible, ...desde lo físico a la mayoría de los jugadores... ...yo imagino que Corbalán cuando vuelva a ser titular... ...da el partido con Belgrano... ...eso le daría un poquito tal vez de aire... ...como para liberar algún volante... ...y bueno, la circunstancia lógica... ...que será el ingreso de Fariña, ¿no? Sí, hoy entre otras cosas... ...Subeldía resaltaba el hecho de que hoy por hoy... ...casi tiene toda a plantear a su disposición... ...cosa que no había podido tener en esta primera fecha... ...por distintos motivos, por amarilla, por lesiones... ...tenía bastantes bajas y salvo Corbalán... ...ahora mencionaba Subeldía, tiene toda a disposición... ...y es bueno fundamentalmente... por Por, por, por el hecho de poder buscar recambio En determinado momento del partido Y ya teniendo casi todo el plantel a, a su disposición eh, El técnico se estaría decidiendo Por seguir jugando con Con ese triple 5, por llamarlo de alguna manera Sí, pero y, convengamos que todavía Farinha no, no, no está a 10 puntos Y no, no es titular Farinha Yo entiendo que sí yo entiendo que eh, eh, bien Podría titular. llegar a salir Rodrigo de Polma Antes que, que Farinha seguir en el banco suplente Sí, sí, sí, sí. Pero, pero bueno, la, lo cierto es de que El sábado recién tiene un compromiso difícil por cierto no con, eh, con San Martín y apostaría en una cancha chiquita, porque es de dimensiones chicas, en donde se va a jugar el día sábado y igualmente el técnico entiende que eh, el fuerte pasaría por la mitad de la cancha y por eso tal vez apostes a estos mismos jugadores Sí, pero esa sería la excusa para todos los partidos de acá hasta el fin del mundo, es la que, es la que usan habitualmente, claro, y digamos todos los partidos el fuerte pasa por la mitad de la cancha, así que pongamos cuatro número cinco entonces, y no si ese fuera el problema para mí, porque no tiene que si quiere tampoco que parecer que con de la de colgó el travesario entonces lo quiere digamos estirar un poquito más esto del triple 5 si, si puede ser puede ser también que Entiendo, para mí influye que todavía no está Farini a 10 puntos Y ¿eh? sí, Farini jugaría y si juega Farini ¿para vos quién salía? el equipo titular podría salir eh, para mí un volante central ¿Suculini o Peretini o lo que hubiese de más sí, claro para vos salía Volati para mí Volati hoy está de los tres si tiene que salir uno hoy es Volati pero ah, volati. también intentará sostener a Volati en el equipo de alguna u otra manera ¿no? imagino que sí. Fundamentalmente por lo que hablamos ya hace un tiempo que tiene que ver con el poco tiempo que va a estar jugador en RAS Entonces tratarán de, de aprovechar ese poco tiempo y tratar de sacarle provecho Hasta ahora no se lo vio rendir como seguramente imaginaba el cuerpo técnico que podía rendir volátil. Pero no es demasiado el tiempo que va a poder estar el jugador Por eso digo Pero bueno, lo cierto es que hoy en esta práctica de fútbol el equipo entonces ¿Cómo fue? El que va a ser el que juegue en San Juan Taja Yud, Ortiz, Baiz, Alejandro García El triple 5 con Suculini, Volati, Pelletieri Va a jugar como volante por la izquierda Retrasado y con llegada de Paul Camoranesi eh, como enganche Y arriba únicamente Luciano Vieto. Uno podría decir segundo partido consecutivo Que casi juega sin delantero Sí, eh, Vieto es delantero O por lo menos intenta hacerlo ah, eh, Ahí me estoy más de acuerdo Intenta hacerlo, no, no, no, no lo bueno, veo como eh, eh, delantero El campeonato pasado jugaba Farinha, Centurión y Vieto Y ninguno de los tres tampoco era delantero Es verdad, sí, es cierto sí, ah. Jugaban los mismos que están jugando ahora, nada más que con distinto nombre. Hay, hay que sacar a, donde decía Farini y Centurión hay que poner a, a, a De Paul y ahora en este caso hay que poner un volante central. Sí, sí, sí, sí. Bueno, veremos qué, qué es lo que sucede, Mariano. Un día particular, ¿no? Seguramente dentro de un ratito estaremos hablando con, con tu papá, que fue eh, justamente quien promovió el Día del Hincha por no. hechos tristes, ¿no? Hechos que, que uno no quisiera haber vivido nunca. Pero fue uno de los que en algún momento se le ocurrió denominar este... Día 7 de marzo, como el día del hincha de Racing, por lo que supo hacer el hincha eh, justamente de esta fecha. Claro, fue eso, eh, la idea de él o lo que él fue diciendo durante muchos años surgió en el momento de, de, de los hechos. Sí. Y esto se estipuló una década después, casi. Sí, bastante tiempo después, sí, sí, sí. Y con esto quiero decir, no es que él, el día que se estipuló, lo, hizo una presentación en el club para no, que no, eso sea. No, no, no. Sino no que él tuvo las ideas desde el comienzo. Es más, ya era informalmente el día del hincha. Desde la idea de él ya se decía que era el hincha el día del hincha de Racing sin que el club lo estipulara oficialmente, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, clarito. Ya había quedado, digamos, el inconsciente colectivo de los simpatizantes que ese era el día del hincha. Bueno, después, con la llegada, de, obviamente, de la democracia del club y el reconocimiento a ese aspecto de, del simpatizante de Racing por lo ocurrido 14 años atrás, eh, bueno, se tomó una medida que para mí fue acertada, la de eh, oficializar esta cuestión, ¿no? Hincha que está por el momento cansado, ¿no? Agotado de distintas situaciones que... que... Eh, hoy, hoy Hoy veía fotos de aquel día, sí. eh, obviamente con miradas mucho muy generosas por lo que ocurrió, y me llamó la atención porque hoy las redes sociales muestran cosas que fue difícil de, en su momento entender o fuera de este concepto. Eh, hay una foto de Máximo Kirchner ah. ese día en la cancha, en el campo de juego. Mira, mira que, que allá con, ¿no? con, con la gente yo. de la son, digamos del de filial de, de Río Gallego. Sí, sí. Está Máximo Kirchner tirado en, en el campo de juego. Mira que, que hallazgo. No, no mío, ¿eh? No, no, no, no, de, no de tuyo, que no, no, no, no, no, no, Foto, porque, y si y se se la foto la por la una gracia. casualidad no porque sea Máximo Kirchner No, para nada porque en aquel momento Máximo Kirchner no era el hijo del Kirchner. gobernador Seguro, seguro, tal cual Por eso digo, eh, si tienen la posibilidad de buscarlo en, en Twitter, eh, en el buscador poner Máximo Kirchner se van a encontrar con esa foto Mirá, ahora, ahora vamos a tratar de, de buscarla Entre otras curiosidades, ¿no? Como, como los jugadores entraron al campo de juego Yo me acuerdo que en ese momento estaba en una transmisión partidaria Y nosotros transmitimos, entre comillas, el partido como si se jugara un partido Sí, sí Se hizo la transmisión de las 3, 4 horas como si fuera la transmisión del partido De lo ocurrido ahí en el estadio Increíble, etapa complicada, por cierto Que ojalá nunca más la tenga que, que volver a pasar Racing no ni nadie, ¿no? Porque uno se, sí, igual, no se hace a nadie Capaz que las dimensiones son distintas Pero hay mucha gente, y con esto no quiero ser peyorativo Joven, menores de 20 años Que no tienen un recuerdo vivo sí. de lo que fue aquello Y realmente fue lamentable para Racing sí, sí, sí, sí. La, todos los días jueves había que esperar si el Racing podía jugar el domingo si, si esto no de... es una metáfora ¿eh? no, no, si habremos tenido que ir hasta la plata hoy, hoy nos quejamos de que no sabemos a qué hora no se juega el partido y cambian los horarios, ahí no se sabía si el Racing jugaba y es más, muchas veces no jugaba muchísimas, muchísimas y hasta el último momento varias veces se, se decidió jugar el partido pero era más probable que no se jugara que se jugara o sea, casi informalmente si, si, si hubieran que tomar algunos detalles legales no se tendrían que jugar algunos partidos que el Racing tenía que desarrollar no, no, el cruz estaba casi cerrado y, para nada. y se podía jugar los partidos etapa que no hay que olvidar ¿eh? que y, hay que especialmente no olvidar por qué se llegó a eso no fue una casualidad ¿eh? seguro seguro bien Mariano que sí. te va quedando mandarles un abrazo hasta pronto Dale, fuerte abrazo tenemos ¿eh? que cumplir con la tanda de la emisora vendemos y enseguida seguimos haciendo compañía como siempre con mucho más ritmo académico por aquí por la M890 Radio Libre estás escuchando Ay, mi 890 Radio Libre desde Buenos Aires Argentina, aire que se siente Espacio Publicitario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 AM 890 te sigue por todo el mundo. Conectate con nuestro aire por internet en www.am890.com.ar A donde vayas, la 890 va con vos. ¿Quieres hacer conocer tus productos o servicios? Hacete escuchar. publicidad en Radio Libre. Tenemos la mejor vidriera para el mejor producto, el tuyo Llámanos ahora al 4641-2821 Línea directa a tus nuevas ventas 4641-2821 ¿Jugaste a la poseada? Recibí el resultado en tu celular Envía poseada al 1515 Fin de espacio publicitario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 www.racinpuedemás.com.ar Racing volvió, ahora puede más. No ...particular, día especial... ...lumila que está... ...que está transcurriendo... ...que tiene que ver con, con Racing... ¿no? ...día del hincha de Racing... ...y antes hablando con Mariano... ...comentábamos que... ...ese día había surgido... ...hace bastante tiempo... ...a través de Clemente Burgarello... ...uno de los de partidarios... ...más reconocidos de Racing... ...con mayor historia... Eh, y, ...y estamos en comunicación con él... ...para un poco recordar... ...aquel momento... ...cómo se fue dando la idea de él... ...de, de, de, de, de que en algún momento... ...este 7 de marzo... sea reconocido como el hincha de Racing... Los saludamos, hablamos con él. Clemente, buenas tardes, ¿cómo andás? La audiencia, muy bien, muy buenas tardes. ¿Qué contás? ¿Cómo va? Eh, mira, eh, estaba comentando tu introducción y quiero hacer una gracia. Yo Fue que, por pues, si fuera un especialista en marketing, video, que se me que quedar el día eh, el socio Felicia Racing estableciendo los felices. Y luego no que sucio, eh, lo que sucio, perdón, es algo que es lo que habíamos vivido todo en la cancha. En, en aquella oportunidad no había tantos medios partidarios, tampoco salían por general los domingo, o sea, eh, no teníamos la posibilidad de vivirlo casi en vivo y en directo y con todas las emociones trasladamos de la cancha hasta la radio pues, la verdad, yo dije Susanor, que, que, que estaba el día del club donde los ocho tenían que abonar, ese día, toda la vida lincha porque eh, o, o, o, remontémonos hasta esa distancia Yo te digo que hoy a la distancia aún que sigue emocionando porque fue conmovedor, y vos pues, sabés que eh, eh, con un grupo de amigos de acá de Racing de Maratata, que nos reunimos hoy, eh, yo conectaba, comentaba no sé si en esta época, el día de hoy repetir lo que se hizo en aquella oportunidad. Porque el marco, el marco excepcional, la familia de Racing de la misma manera que yo estuve con mis hijos, estaban todos, eh, la, la, la gente, con, lo, los abuelos, los hijos, los nietos, las mujeres, pues, además, eh, era un grupo familiar, no era un espectáculo, gente que iba a era un espectáculo de fútbol, o el, o el digamos, el clásico espectador del hincha de fútbol, no, era el hincha de Racing puro y exclusivamente estaba referido a todas sus actividades. No, estaba referido fundamentalmente al sentimiento que el del hincha de Razzi es. Al que a lo mejor estoy casi convencido, no se puede hacer nunca ni se va a hacer una encuesta. Estoy convencido que más de la mitad de la gente que ese día fue a la cancha no iba a ver los partidos. Es que hay un momento muy, muy especial porque ahí la gente, la primera guerra si no jugaba, ahí eh, o sea, la gente tomó noción de que la cosa era mucho más grave, y mucho más trascendente, entonces eh, como un momento espontáneo, porque también no es muy, muy importante, y por eso yo digo que no sé si hoy se podía repetir es el contexto donde se dio ese eh, acontecimiento, es recordemos, por ejemplo, la sindicatura no sé si eh, por pedido de la policía que no quería que se hiciera, o por motivos propio, porque tampoco quería revolver un poco ahí eh, la, la olla por y tenía miedo, todos tenían miedo de las consecuencias que eso podía eh, ocasionar eh, la presencia multitudinaria de la gente un hecho gravísimo y institucional entonces hasta ese momento no se había man manifestado eh, digamos abiertamente porque tampoco se había llegado a una instancia de tanto dramatismo, de gravedad como esa espesa. entonces dentro de ese marco que hasta el último momento la síndica eh, prohibía eh, que saliera a la cancha ante eh, la negativa de la policía de custodiar, pensemos, 30 en persona sin que nadie las organice sin que nadie eh, le exige un pauta la gente pues, la, a mí, yo, yo por eso te pido disculpas a vos a mí a la gente porque aún hoy cuando hago el recuerdo no puedo evitar emocionarme porque no hubo que lo organizó la gente fue sola no mineral ningún acto programado los jugadores el grupo de jugadores que fue como un acto de, de, de, de presencia de, de, de decir bueno eh, colaborar con la gente salía a la cancha y dio a la vuelta pero tampoco con el plantel sino con la parte, Ya, y después hubo de un momento, porque no hubo discurso, no nada, hubo un momento, uno había que terminar eso. Una vez que uno que eh, ha tenido la posibilidad de presenciar actos, de haber estudiado cómo son los actos, es muy difícil cuando terminan los actos, las disconcentraciones, porque, o ah, sea, es un cumpleaños, bueno, es el casamiento, se va la novia, es el cumpleaños, es, se, eh, eh, apaga la velita, hay, un, hay un, un acto que dice, bueno, acá empieza a terminar el acto. Ah, primero que no hubo acto o sea que no hubo nada organizado la gente se juntaba a, a la hora salieron los jugadores dieron la vuelta y todavía que terminarlo ¿a quién lo terminaba? Porque como no había nadie que lo organizaba tampoco había nadie que por el terminó casi casi como un dijo bueno basta ah. o sea sin una cosa organizada sin una cosa programada misma, y, y sin el temor que había entre todos aún mismos entre quienes eh, estuvimos presentes porque ojo era muy heterogéneo el grupo de gente y que podía pasar cualquier cosa por, por eso yo No sé si eso puede ser o sea uno dijo se terminó y la gente se fue contenta no sabiendo que había hecho algo muy muy importante la vida del hecho y por eso toda la noche en la radio dice de hoy sería de parte por lo que le había brindado a la institución pero como una metáfora sin querer adjudicarme ningún mérito y no simplemente habiendo expresado el sentimiento de uno de los tantos que había mostrado que sería la casa. y me contaba que usted me no no no se, se te nota Clemente Y, y bueno, no, no... Disculpa, yo no, no. quiero que la gente entienda que nos no, volvamos hoy, podríamos ir el domingo 30.000 personas sin policía, con el fin que nadie les permita entrar a la cancha y, y ir, ir, ir este, además en el contexto del dramatismo y de la gravedad de las circunstancias porque no es que no afecte nada, no estábamos, estábamos un poco a la apelación de que eh, el club desapareciera o sea, ante ese, esa magnitud eh, la, la pasividad de la gente, pero la presencia ya es lo lo que me conviene y lo que nos conmovía todos, y por eso también eh, me parece que eh, sin que a nadie se tenga que nadie, nada y menos yo me parece que los únicos que tienen que adjudicar el hecho de que hoy sea el día del hincha de Racing es los hinchas de Racing que fueron los que generaron la gesta nadie la inventó ni nadie le puso nombre y apellido o sea, la gesta la inventaron no porque son los que la lo realizaron los hinchas de Racing Y hicieron si en un marco de una, de una presencia pasiva pero una, pero una presencia activa de ese de que la gente dijo aquí estamos, pero no venimos a hacer ningún día, no venimos a protestar, venimos a decir que me respeten nuestros sentimientos. Y yo por eso, más que nada lo uno al sentimiento del hincha de racing. Que es, también yo siempre digo que el hincha de racing es muy especial, no es ni mejor ni peor que nadie, pero es muy especial. O sea, y, yo creo que eh, uno que está más con mi trato, pero sobre todo los hinchas de los demás equipos, siempre diferencian del de racing. Como yo, si estos son de racing, me meten a que son los de racing, han sufrido que, que son los de racing. No, lo independiente ahora, lo de Boca la semana pasada, lo de Sobelto cuando se fue el censo, primero cuando la primera vez no fueron sufrirlo. Pero el último que de hincha sufrido lo tenemos solamente en lo de Raz. Y por eso creo que ningún otro club, de la misma manera que también tuve la suerte de haber participado cuando se, en el año 83 cuando se hizo un festival eh, que participó Olmedo Porcel ser Juntana, Chamael, que se juntaron 2000 personas en el Luna Park par, Para, para colaborar con Racing, ningún otro club puedo hacer. O sea, porque el hincha de RACI, insisto, es muy, muy muy especial y, y, y es una, una, algo reconocido por todos. Yo te digo, ese día, los que tuvimos la posibilidad de vivirlo, es algo irrepetible porque, no sé, o os ojalá no se repita nunca más por la instancia porque estábamos. Pero además, aunque llegamos a una instancia menor, es muy difícil que se pueda repetir en el marco que se realizó. Y con el poder de convocatoria, el poder de presencia, y el poder de sentimiento que es fundamental que lo sería que lo pueda hacer cualquier otro club, otro otro club. Bien, Clemente quería compartir este día con vos que, que antes decía, no, dentro de, del periodismo partidario sos un referente muy importante y fuiste uno de los que se te ocurrió o fuiste el que se le ocurrió. No, no, que me hizo una mención que su Es simplemente porque yo tuve la oportunidad de estar frente al micrófono y expresar el mismo sentimiento que teníamos todos los que habíamos estado en la cancha porque ese era el día de hincha de racismo, por la presencia masiva, por el expoliarte, por todo lo que se dio, era el día de, día de hincha de Racing. no se me puede poner. Ese? O sea, ¿cómo la caló un Porque fue el día que fue la gente, sí, fue el tiempo de la gente, la gente feliz O sea, yo me, me... me decía, o sea, yo no inventé nada, era muy claro, un mí qué que tuve la suerte y que, que a través de un medio público dijo, ahora yo el día de hincha de racismo, y entonces se... todo sentimiento que tenían todos lo malo recogieron y lo establecieron. Porque es muy difícil que haya otro día que se hace ¿o, o no. Sí, sí. Ah, o pues sea, sí. que alguien dice, a ver, vamos a inventar, no, no Entonces inventaron todos los hinchas de fuera. Es muy difícil que haya, que haya tan significativa que pueda reemplazar al sentimiento de ese día y que después quedó a través de el de, de, de, de, de, de, de, de, de hecho de que estaba todo el mundo convencido que era eso, porque el, el sentimiento de toda la gente de raza era ese, que ese era el día de ellos Entonces simplemente tuve el privilegio de que me, se me adjudicaran algo en el sentimiento de todo lo de Rosina. Un placer como siempre Clemente, el charlar con y vos Es que y... me explayó un pero o si sea, hay algo que quisiera en este momento de dejar como un mensaje Pensemos si hoy en iguales condiciones se podría realizar Es así, sin ninguna duda, duda hoy sería imposible que pase eso Por lo que contabas entre otras cosas anteriormente, ¿no? Lo que costó permitir que la gente se acerque cuando la no, cíntico no y te la seguridad no lo permitieron Es que no se lo permitieron, como la gente dijo, vamos igual Entonces, la policía no fue Y el estudio no antes tenerlos a satura, para lo menos para adentro Pero eh, en principio fue un acto que, que se impidió Sí, sí, Ahí sí. adquieren más fuerza Fue un acto un acto obligado que no pudieron, eh, no pudieron repelirlo Lo único lo no pudieron no, nada más pero no se lo permitía parece ahí que me toma más fuerza todavía Clemente, nuevamente un placer y feliz día bueno ¿eh? eh, quiero uh, contar ¿no? sí. acá los, los hinchas de Racing también hoy a la mañana nos juntamos y celebramos este Este día, ¿no? Para uno con su pequeña anécdota, pero todos con el mismo sentimiento. ¿Cuándo? Y, y, y que quiero hacer también sentido sí. a este día, esa esta felicitación a todos los hinchas de Racing no solamente de Capital o de Avellaneda, sino también a los del todo el país, porque hoy yo ocupo ese lugar, un hincha de Racing lo que se llama, dentro del contexto del país, o sea, la interior del país, como dicen ustedes. Es así, cuando decís que se juntaron esta mañana en un lugar Está hablando de Mar de Plata ¿eh? En algún momento seguramente lo habrá dicho Él está en Mar de Plata Por eso contaba esto De que hoy tuvo la suerte de poder compartir eh, Un pedacito del día con hincha de Racing Recordando momentos que tienen que ver con aquella fecha Y, oh. y te digo que ahora, ahora que estoy acá Valoro que el hincha del interior Tiene un sentimiento mucho más grande Que es más permisivo Que siempre cuenta una, una excusa para, para defender a los dirigentes, a los jugadores A los la técnico, este, por sobre todo el sentimiento del clima, nada ¿no? No, no, hay tanto contacto con los dirigentes, con los jugadores del técnico, o sea, uno sé otra excelente de lo que es el sentimiento. Fuerte abrazo, Clemente. Igualmente, muchas gracias por la paz. Charlamos con Clemente Burgaré uno de los que vivió como muchos de nosotros aquel histórico día en donde el hincha se acercó espontáneamente a tratar de demostrar el sentimiento que se sentía por esos colores, lo que significaba ese día para, para el hincha, ¿no? Racing no jugó. Pero jugó. Qué cosa extraña, ¿no? Pero fue así. Jugó a la gente. Jugó a la gente. Jugó a la gente El protagonista principal de la vida de Racing. Siempre decimos, ¿no? El hincha, el socio. Con ese día demostró una vez más que es distinto y pudo hacer algo que seguramente, como bien decía Clemente, va a ser irrepetible. Logró hacer algo que pocos creen que se pueda lograr como lo supo hacer aquel día el hincha de Racing. Eh, estar presente en un día en donde no estaba habilitado y llenarlo. Y expresar el sentimiento que había sobre Racing. Vendemos y ese día le seguimos haciendo compañía con más ritmo académico. Los mejores productos y los mejores precios en quesos, lácteos, dulces y fiambres solo lo encontrarán en autoservicio mayorista Fauval, Ruta 3, Kilómetro 26, 200 La Ferrer. Y ahora en González Catán, Federico Russo, 3990, ex Calderón de la Barca. El detalle 2, ferretería, electricidad, pinturería, cerrajería, sanitarios, atención a empresas, hoteles y presupuestos, trabajos y entrega a domicilio. Esmeralda 532, Capital Federal. Teléfono 4322-6478. Granja Don Bosco, productos de primera calidad. Don Bosco 2788, Villa de Zuriaga, 44601178. En calzado, de los mejores precios y la mejor calidad lo encontrás en Calzados Acuario. Para damas, caballeros, niños y bebés. Importantes descuentos a los afiliados de la Mutual de Camioneros. Calzados Acuario, Arieta 3485 San Justo. Teléfono 400. 6, 5, 1, 8, 1, 8, 2. Centro Integral de Lubricación Niki. Lubricantes de automotor e industria. Filtros originales para todas las marcas. Aditivos. Baterías. Mecánica ligera. Niki. Avenida La Plata 745, 4923, 2382 y 1556 39 56, 38 Cortiplas. Fábrica de cortinas de Enrollar. Cortas plegadizas súper reforzadas y perfiles plásticos. Recuerde, todos los modelos en cortinas de Enrollar solo lo encontrará en Cortiplas. Cuando anida Rosa. 3207 Ex Provincias Unidas San Justo. Teléfono 4651-3615. Autoservicio 5026 de Pablo y Hernán. El supermercado del hincha de Racing, Montañese 2026, y Isidro Casanova, teléfono 4486-5852. Estudio contable e impositivo del doctor Alberto Mazzucchelli, declaraciones juradas, liquidaciones de sueldos y asesoramiento general, avenida Rivadavia 755, quinto piso, teléfonos 4342-6527, 4331-4826 o 154421-6004. Falta poquito, mira para el sábado ¿eh? Para que Racing juegue otra vez, en este caso Con San Martín de San Juan, sabemos que el partido Se juega 20-15 y el árbitro Va a ser eh... Maglio. Maglio Maglio, Carlos Maglio será bien el árbitro después vamos a estar diciendo quién lo acompañará sí. Y todo lo que tiene que ver con, con, con el árbitro Que ya lo contamos en estos días, pero lo reiteraremos sí. Pero llegó un momento en esta parte final del programa De saludar a Podemos decir, ¿no? Me parece que, que en este día Es lindo hablar con, con hinchas Hinchas que, que realmente Se preocupan por la institución, que Con un esfuerzo y con un amor admirable tratan de hacer cosas que tienen que ver con colaborar permanentemente eh, Y uno de esos hinchas, que hoy uno se identifica en cuanto al trabajo que se está haciendo para tratar de colaborar Tiene que ver con quien vamos a hablar eh, Hernán, un integrante del de paso a paso Racinguista. Eh, y también presidente de la filia de 3 de febrero ¿Cómo andás Hernán? Buenas tardes Hola Ale, ¿cómo estás? Gracias por todo lo que dijiste Y feliz día para todos los hinchas de Racing Igualmente, eh que están trabajando muchísimo, ¿no? con el paso a paso y con con, eh, con con este sentimiento particular de colaborar y ayudar permanentemente. Sí, sí, tal cual como vos lo decís, Dani, eh, bueno venimos trabajando desde hace dos años. Con el grupo Paso a Paso Racinguista, a medida que va pasando el tiempo, la gente se va sumando, eh, va encontrando un espacio en donde, donde se puede colaborar con el club y, ca y canalizar las donaciones de una manera transparente y, y bueno, que llegan a destino, en entregadas por cada uno. Así que, eh, bueno, y en este caso estamos organizando la obra de teatro, eh, ya reservamos el Paso de la Plaza, va a estar dirigida y producida por Rodrigo Cárdenas, una, una obra de teatro espectacular en donde va a haber más de 100 actores en escena, coros, eh, todo el lujo como Racing merece, ¿no? El otro día charlaba con Juan Alberto, también integrante del de paso a paso, tal vez ¿Sí? uno de los referentes de, de, de este grupo de, de socios y de hinchas que de, tratan de, de colaborar permanentemente, y me decía, sería bueno que, que podamos contar lo que va a suceder el sábado, porque habitualmente cada vez que Racing juega al el interior, del lado del paso a paso siempre hay alguna sorpresa para la gente que lo necesita, eh, que, que obviamente significa con tarea solidaria y con ayudar. Eh, eh, para este fin de semana que Racing juega con, con San Martín de San Juan, que qué se va a hacer y sí, eh, bueno eh, por por intermedio de un integrante del paso a paso y en conjunto con el con el departamento de Racing Solidario eh, vamos a estar entregando en un en un colegio naipes de Racing, banderines, remeritas y camisetitas del club como hacemos como, como hacemos desde hace dos años como bien te decía en distintas provincias de la Argentina y en algunos países del exterior también ya se entregaron 1.800 camisetas de Racing eh, de las que las que mandamos a fabricar nosotros y que salen del bolsillo de un grupo de hinchas no eh, así que este sábado, eh, con una donación que va a estar realizando el Racing Solidario Paso a Paso Racingista también colabora con naipes de Racing, con banderines, con camisetas y demás, y, y en el próximo mes vamos a estar enviando 10 ventiladores a un colegio de, de San Juan también y eh, estamos esperando la, la, la confirmación de, de Racing Solidario y principalmente de Marcelo Sima quien, quien nos va eh, quien nos va a destinar un colegio para que lo apadrinemos directamente nosotros ¿no? bien bien si sí, esto es algo habíamos charlado con, con Alberto y me contaba que, que la intención eh, de este grupo de Enche Racing es tratar de apadrinar un lugar que, que lo necesite bueno a través de, de Marcelo Sima y, y otras personas se está buscando ese establecimiento claro sí sí exactamente estamos buscando un, un lugar para poder trabajar directamente en todo momento del año, eh, conectarnos directamente con el director y poder ayudar eh, bueno, en, eh, en este colegio determinado en, eh, que, que va a ser en Catamarca o en San Juan, siempre apuntando con el proyecto que la idea es que Racing se haga fuerte en Cuyo, ¿no? Seguramente, Hernán, la próxima semana o dentro de, de, de, de, de algunos días estaremos charlando nuevamente para volver a recordar lo de la obra del teatro que falta un tiempito importante, pero que ya se están vendiendo las entradas y que aquel que la quiera pedir, que la quiera reservar, ¿cómo puede hacer? Eh, La, la persona que quiere adquirir la entrada se están vendiendo en los tres locademias, en el de la sede de, de Villa del Parque, en Avellaneda, o en el Locademia del Centro. Eh, y si no, algunos de los integrantes de paso a paso conseguimos entradas que después van a ser rendidas todas juntas a Locademia. La recaudación es íntegra para la construcción del, del techo y dos aulas del colegio de Racing Club. Además de las entradas hay, hay, una, hay una lista de sponsors, en los cuales ya se fueron sumando varias empresas que los Los pisos van de mil hasta mil pesos. Eh, y bueno, el, el, el objetivo es poder lograr eh, recaudar lo necesario para, para, para hacer este, esta obra de vililla que, que Luis Otero como Gustavo Lebur, encargado del colegio, an, eh, anhelan con también Alfredo Ciovini para el futuro del, del colegio, ¿no? Y seguramente se va a poder hacer. Te tengo que despedir, Hernán, y seguramente decía también antes, ¿no? Que charlaremos la próxima semana. Dani, muchas gracias como siempre y un abrazo y feliz día para todos y para vos también. ¿no? Gracias igualmente, Hernán no, Luni, nos tenemos que ir bueno sí, el tiempo. Y, eh. Sí, nos encontramos mañana. Dale, 18 horas como siempre, aquí en el 890 Red Libre. ¿Para sí, qué? Es. Para hacer un programa ¿Racín? de ritmo académico. Será hasta mañana. Gracias, gracias a mil. ¡Chau! ¡Aguanta Racing! Cuando Racing Buenos Aires, Argentina. Transmite AM890, Radio Libre, aire que se siente. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Julio Alaca afirmó que se acercaron ideas positivas para la democratización del Poder Judicial. Así se refirió el Ministro de Justicia de la Nación al plenario realizado con representantes de justicia legítima. Al término del encuentro, Alaca dialogó con Telam y así daba a conocer los alcances de la reunión. En las líneas fundamentales, absolutamente, eh, hemos podido con ellos... Eh ver incluso el contenido de algunas ideas que el, la Presidenta en su momento formuló, que también ha rescatado ideas de que ellos han debatido. Eh, casi todas las ideas que se han formulado, ¿no? vinculadas a transformaciones eh, necesarias dentro del sistema de justicia, dentro del Consejo de la Magistratura, eh, llevar adelante eh, propuestas que mejoren la administración de justicia... la más eficiente, más rápida... Eh, ...con mayor oralidad... ...en fin, que sirva más al ciudadano común. Se construirán 1.600 viviendas... ...del programa Procrear en la ciudad de Córdoba. El titular de la ANSES, Diego Bocio... ...se reunió con el Intendente Ramón Mestre... ...para avanzar en la utilización de terrenos... ...del Estado Nacional... ...para la construcción de las viviendas... ...que serán destinadas a sectores medios de la provincia. En los próximos días se realizará... ...el lanzamiento de la licitación... ...para que las empresas constructoras puedan presentar sus proyectos antecedentes y estados financieros Formosa Quieren declarar al Tereré como la bebida oficial de la provincia El proyecto que busca además dedicarle el primer día de los cursos formoseños a la infusión, tomó hoy estado parlamentario en la legislatura local. El Tereré, una infusión de yerba mate que se ceba fría es muy popular en Formosa y es bebida oficial y patrimonio cultural de Paraguay donde tiene su día el último sábado de febrero. No existe la posibilidad de salir a perder. Así lo expresó el entrenador de Racing, Luis Ubeldía, quien de este modo rechazó las suspicacias sobre ir a menos ante San Martín de San Juan el sábado próximo para perjudicar a Independiente en la lucha por la permanencia. El hincha tiene derecho a manifestarse como le parezca, son posturas pasionales, consideró Ubeldía en relación a que algunos simpatizantes de la academia desean perder en San Juan. Racing enfrenta a San Martín el próximo sábado a las 20.15 en el partido correspondiente a la quinta fecha del torneo final 2013. C. Servicio Telam para la, para la radio. No te muevas de El dial. Ya llega. Imágenes. Espacio publicitario. ¿Jugaste al loto? Recibí el resultado en tu celular. Envía al loto al 1515. AM 890 te sigue por todo el mundo. Conectate con nuestro audio por internet en www.am890.com.ar A donde vayas, la 890 va con vos. Los juegos de azar tienen un solo lugar AM 890 Radio Libre Escucha todos los sorteos en vivo De lunes a sábados Y con el relato de Enzo A las 11.30 A las 14 A las 15 A las 17.30 Y 21 horas Seguir en directo los sorteos de las quinielas Radio Libre AM 890 Si jugás, nos escuchás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 ¿Querés apostar o querés ganar? Juega con Revista Los Favoritos, pedila en la agencia de tu barrio. Vos nos escuchás porque nosotros te escuchamos. Dejanos tu mensaje en nuestro contestador las 24 horas 4641-3450. Por mensaje de texto, envía 890 más tu mensaje al 1515. Por mail, radio arroba am890.com.ar. Radio libre, AM890. Se parte de la radio. ¿Jugaste al Telequino. Recibe el resultado en tu celular. Envíate el equipo al 1515. Fin de espacio publicitario. En Radio Libre estás, en la 890 del GAL. solo tenerte cerca, mi vida se hace especial. AM890, Radio Libre, comienza Los Imágenes esos pensamientos Que hoy se corporizan Con la conducción de Daniel Deberá de distintas. La mejor música de siempre La poesía, todo deporte y notas exclusivas. Los primeros Con la participación especial de Raúl Argüelles y los comentarios de Cristian de Benedito. Inés. Con ustedes, el señor Daniel Benedito, y la vida te enseña mil cosas que hoy tenemos muy dentro nuestro Kishá. De